Estás en la zona... Oh, look at that girl, she's like ah, look at that girl, she's like oh, look at that girl, she's like ah, look at that girl, she's like look, I got what you need to get your hooked. I steal your heart, I'm a crook. On Friday night, I'm sorry, I'm boxed, brook, Maria y la migalea. Tan rica in la gama no juega explotan yeah, same house. All my FIFA la fiesta FIFA la, la noche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 Ir. estás entrando en una zona diferente, la música empieza a sonar, el ritmo se apodera de ti, apodera de ti. y tú, ¿Y tú? Te, dejas te dejas llevar, la música se mueve, zona 69, zona 69, bienvenido, bienvenido. Ah, Bienvenidos, bienvenidos. cuánta gente guapa veo por ahí conectada, Ese sí, yo es que tengo una cámara en los ordenadores para ver a la gente que se conecta, sí. sí. Mucha gente guapa, por supuesto, ahí en Zona69, bienvenidos, bienvenidas. Yo tenía muchas ganas, llevo una semana muy dura, tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros, relajándome en la zona. A todo el mundo que nos escucha en globalhouse.es, 4 y media, 6, domingos y en zona69.net, a cualquier hora donde estés en el mundo, bienvenidos, bienvenidas. En cabina, en cabina, Raúl Fernández. Qué bueno es este tema. Tengo yo el día muy tonto, ¿eh? Sí. Ya te lo digo. Bueno, qué temazos tenemos esta semana aquí en la zona. No te los pierdas porque tenemos un programa, un preparado. Impresionante, impresionante Bueno, en un ratito, en nada, en tres minutos Nos pasamos por las redes sociales Facebook y Twenty Pero antes, escucha este temazo Sube el volumen porque te va a gustar La zona, la zona, la zona, se mueve contigo Zona se mueve La música se mueve Boom, boom, boom Never that hard like Dental Miss Jack Feminine women, you'll find him bending them back Follow him, Solomon, bada-bing, bada-boom, boom, boom, boom, boom, boom Sax, give me that, it's evident that I'ma turn in the Mac, homie, that's a permanent fact Eat not y'all want you crazy drunk you may be a luck she may give it up yeah. maybe not though i think you may be a punk saving my son and make way i'm feeling some fun and yeah. listen to this is an episode of flavor love baby crazy lady you're looking kind of faded you and not go home together later maybe <laughs> I, can't. i can't eat not people like ox teeth not people like ox teeth not people like ox teeth not people like Fox. eat knock not people like ox knock not people like Fox. eat knock not people like ox boom boom boom Yo estoy alucinando, eh, completamente alucinando con este temazo La verdad es que es uno de los fuertes que traigo esta semana aquí en la zona Me ha encantado, me ha encantado, me ha gustado mucho Y quería compartirlo contigo en los primeros minutos aquí en la zona Sí, sí, la verdad es que me ha encantado, eh, me ha gustado mucho Este tema de Dj con Eymar Palacios junto a Sol López Dj con Eymar Palacios junto a Sol López Este pedazo de tema llamado Beat Nobs Me encanta, me encanta este tema Y la verdad es que eh, no es peloteo No es peloteo, pero esto Es un temazo, un temazo para este verano Yo ya lo tengo Y si eres DJ, te recomiendo que Te lo descargues, búscalo en Beatboard Porque ahí está, en Beatboard este pedazo de temazo Que yo no digo nada Pero a mí esto me huele A tema del verano, es ese... Esto me huele, me huele a mí, a mí me encanta, es una de mis apuestas personales esta semana la verdad es que me encanta, Diego Neymar Palacios, muy bien, muy bien Un aplauso para ellos, buena producción, por supuesto, siempre hacen buenos temas Pero la verdad es que este tema, la verdad a mí, a mí me ha encantado, me ha encantado Sí, sí, te lo digo así, ¿eh? te lo digo así porque, porque aquí estamos entre tú y yo Y cuando, cuando estamos entre amigos, ¿eh? como estamos aquí en la zona, pues yo comparto las cosas y las digo pues, porque me parece, ¿no? Nos vamos a las redes sociales, a 20 y a Facebook Ya sabes que nos puedes dejar tus mensajes, tus comentarios, vernos tus canciones Lo que quieras en 20 y en Facebook, por supuesto Si estás escuchando en zona69.net, lo tienes muy fácil Ahí a la derecha de la pantalla tienes los enlaces para entrar en 20 en Facebook y también en mi Twitter personal Pero si estás en globalhouse.es escuchando a través de Global House o a través de iPhone o Blackberry Lo tienes un poco más chungo, pero yo te explico Yo te explico, no te, no te preocupes para nada, eh, para nada Si quieres entrar en Facebook, lo más eh, fácil que puedes hacer es entrar en tu perfil de Facebook Y buscar arriba en el buscador tienes Buscar, escribes Zona 69 con número Todo junto y le das a buscar y ahí te parecemos nosotros, nuestra página oficial eh, oficial y ahí nos dejas tu comentario De que te has unido, de que te mola esto Y lo que tú quieras Si quieres entrar en nuestro Twenty, también es muy fácil Twenty también tiene un buscador arriba del todo Pones Zona 69 Todo junto y ya está Si quieres abrir nueva página, bueno pues simplemente escribes 20.com Barra, barra, barra Esto, la barrita inclinada, sí 20.com barra Zona69 Y si quieres entrar en nuestro Facebook También es muy fácil Facebook.com barra Zona69 Radio Show, acuérdate de esto, eh Zona69 Radio Show Muy facilito También tienes nuestros perfiles en Facebook Por ejemplo, búscame Raúl Fernández O Facebook.com barra RealFDF O también en Twitter, Twitter.com barra Real f esto es lo mismo, ¿eh? es lo mismo sí. sí, sí Y sin más de desanimaciones Si <ríe> Maltenaciones, vamos a irnos a Buscar esas peticiones que nos dejáis En 20 todas las semanas En nuestros perfiles, también me puedes buscar Raúl Fernández, por favor pon acentos eh, Pon acentos Raúl Fernández en 20, ok, búscame Y me agregas, por supuesto, o a Facebook O a Twitter, me sigues Me dices, oye mira que te estoy siguiendo En Twitter me puedes escribir, escribiendo Eso de arroba ralefedez Y escribes tu mensaje, bueno pues escribes Arroba ralefedez, espacio Y me dejas tu mensaje, ok, eso En Twitter, ¿ok? Para los que no sepáis Todavía mucho utilizar Twitter Es así de fácil peticiones, por ejemplo, que tenemos se me mala, oye, se me la mucho, peticiones que tenemos en 20, por ejemplo Adri, Adrián Mateos, que nos agrega desde León, Carla Gómez eh, David Jiménez, también Fanny Keke, eh, ¿qué te importa, Fanny, ¿qué te importa, muy bien Troque, eh, también Bruno, Jack and Jones, Eddie eh, Vicente, Jessica, también está eh, Adri Garek, Ana Morenica, Aurona Fernández y José Luis, ellos están agregados, totalmente Puedes agregar a ellos Y a más gente que tengo por aquí Vamos a ver más peticiones oh, Cuántas peticiones hay esta semana eh? David Jiménez de Cáceres dice Escucho Zona 69, salúdame porfa David Un saludo para ti por supuesto Y este abrazo por agregarnos Y encima dejarnos mensajito ¿eh? Nos podéis dejar mensajito por supuesto Cuando nos agregueis Ahí nos tenéis, por supuesto También María Dolores nos dice hola, David Jiménez también nos dice hola, hola chicos, eh, señorita Andrea dice saludos desde Almería y sigue así, gracias, José María dice hola, John Andrame eh, también nos saluda desde 20, eh, Rubén también está por aquí, David Jiménez, Guillermo, eh, Guillermo dice, Raulín, ¿qué tal todo? ¿Qué es de tu vida? Ahí va, este le conozco, bueno, ya, ya le hablo yo por aquí por Twenty. sí, este, este le conozco yo. Fíjate cuánto tiempo hacía que no, no sabía yo de este tío Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Raúl Gil también Nos saludan a Troneste 20 Y van Villegas Por supuesto, todos ellos ya están agregadísimos a nuestro 20 Únete y búscanos, zona 69 en Facebook Y en 20 es muy muy fácil Zona 69 69 mm. Estás en la zona, Estás en la zona. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. a Afar l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu, e se si attacca col sentimento portali in fondo in un cielo blu, le sue paure di. who is Emma you know yeah. diwa Son 69 Zona Ya estás dentro Muy bueno, muy bueno, el nuevo single de Cardosin, como me gusta a mí, esto junto a Mendy. Se llama King Me the Bass. Muy bueno, esto suena desde el plan B.tv. ¿Qué es el plan B? No sabes qué es el plan B todavía. Yo te explico, yo te explico. El plan B, pues es el plan que tienes que escoger si a ti también te falla el plan A. Si dices, oye, esto de la música no funciona, la música está muerta. No, no, no. Para nada, ¿eh? para nada está muerta la música. Puedes entrar en el plan B.tv. Mira, yo te digo, abre una pestañita En tu navegador y escribes. El plan B El plan B.tv Y ahí lo tienes El plan B.tv El plan de Valentines Junto a Carlos Jim Carlos Jim junto a Valentines Los dos juntitos Han hecho un plan Para eh, que la música funcione mucho mejor ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues Carlos, cada mes eh, Carlos Jim va subiendo Una base instrumental Y rítmica, eh, Una base instrumental Que puedes escuchar o descargarte Bueno, si te gusta la base y, y se te ocurre algo, bueno, pues puedes agregar Cualquier instrumento vocal Instrumental, cualquier letra, canción Lo que se te ocurra Lo subes en el plan B.TV Carlos Jim verá si le gusta lo que has hecho Y si le gusta, puedes formar parte De uno de los hits del momento Como Lead the Way, lo nombre de Carlos Jim No sé si has escuchado Lead the Way eh, No lo tengo aquí para lo mira Lead the Way, eh sí, la canción de Carlos Jim Bueno, no me voy a poner a cantar. No, no lo voy a dejar. ¡Carlosín! el plan B.tv se me va, se me va mucho. Ahí la tienes, yo te recomiendo que entres en el plan B.tv y investigas un poco porque seguro que te va a gustar. Y nos vamos a leer comentarios. Esta semana preguntábamos, bueno, eh, lo voy a contar todo Esta semana he descubierto, me he puesto a hacer cálculos Y he descubierto que me tomo Más de 1500 cafés Al año, sí, eso son Unos 4 o 5 cafés al día, soy muy del café Por eso quiero preguntarte ¿Cuál es tu vicio? ¿Cuál es tu manía? ¿Cuál, ¿Qué es esa cosa que, que no puedes vivir sin ella? Cuéntanos en Facebook Y en Twenty Por ejemplo, tengo yo por el eh, 20. tengo por ejemplo unos mensajes, hay mensajes pendientes que teníamos que haber leído en la otra intervención Por ejemplo, de Javier, me dice, te estoy escuchando ahora mismo, eres un crack, gracias Adri Seco dice, hola, un saludo para ti y todos los que escuchen tu radio, jajaja, ja, ja. gracias amigo Adri Muchas gracias, bueno, eh, voy a, ahora ya acabo de volver por aquí Vamos a leer, eh, por ejemplo, un mensaje de Ángel Luis que dice, me encanta, me encanta la música que pones, gracias Bueno, nos vamos al tema, ¿cuál es tu vicio? Por ejemplo... Araceli dice que, que tiene un vicio que es el café, el tabaco, café, libros, más café. Mira, estas de las mías. Pamela dice, "Mi manía es apretarme los dedos cuando pasa algo y también tengo otra manía, cuando me pongo nerviosa cuento objetos o lo que sea. Cuenta objetos la tía." O sea, ¿cómo se había contar? A mí no se me ocurre eso. Yo me pongo a apretar cosas cuando estoy así que mato el tiempo, cojo un papel y me pongo así Apretar el papel Y al final lo destrozo Tantos así que he llegado a destrozar Facturas importantes No te digo más Bueno, también más, eh, más vicios Por ejemplo, el de Gabriel Dice, Gabriel, mi vicio es el café, tabaco Eh... Y muchas más cosas también Puntos expensivos. Pilar, dice mi vicio clarísimo es el batido de chocolate Es mi manía, cuando estoy triste Dibujar algo mientras escucho La radio en especial Zona 69 Mi querida Pilar eh, Qué pelotillera eres Me parece a mí, sí, yo creo que sí Un poquitito, eh. un poquitito pelotillera Pero nos gusta, nos gusta Nos gusta el peloteo, por supuesto Dice Pilar, ah sí, se me olvidaba Mi otro gran vicio es internet En especial Twenty, Twitter <risa> Bueno, nos podéis agregarle a Twenty ¿eh? Y a Twitter también, por ejemplo Twitter.com barra RealFDez, o escribes en búsqueda Arroba ralfdez. eh Me encuentras ahí, agrégame, por, por favor Sígueme, sígueme, y yo te seguiré a ti, por supuesto Macarena Moreno dice Mi vicio es el Red Bull Todos los días me llevo uno Y el tabaco también Carlos Cabeza dice Mi manía es arrancarme las uñas cuando estoy nervioso Y mi vicio es el tenis Último comentario que leemos de momento por aquí en Twenty El de Jesús López Madre, vaya comentario Dice Mis manías Pues tengo muchas <risas> La verdad es que son manías buenas y sanas Por ejemplo, siempre antes de dormirme Las zapatillas tienen que estar colgadas Una al lado de la otra Rectas Para que siempre eh Para que el día siguiente cuando me levante no tenga que andar buscándolas De todas formas Eh ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve ¿Me cuenta aquí? Madre mía, madre mía, ¿cuánto me estás contando? Y dice de nada, porque cuando voy al baño, por la noche a veces las meto patadas, sin darme cuenta. Tengo más manías, más manías que nos cuenta por aquí, y dice, tengo más manías. One, two, Esto no es todo, también una gran manía, ser ordenado, tener mi habitación bien recogida al Facebook, otra manía, también tengo eh, muchas, no acabaría, jaja, saludos grandes Raúl y como siempre felicidades por el programa, cuídate, menos mal, menos mal que no ha acabado, porque madre mía, madre mía, bueno sí, sí, sí, aún manías, eh. manías buenas, manías buenas, eso sí hay que decirlo, eh. bueno, vamos a leer más comentarios, por ejemplo, me ha hecho mucha gracia, María Casanova nos comenta en Facebook, ¿Dónde está la zona 6-9? <risa> por ejemplo, Luis Martínez nos colga por aquí un enlace Muy bien, también eh, ¿Qué más mensajes? Por ejemplo, el de Yanire, San Martín Dice, mi, me, mi peor manía es quitarme la piel de los labios No puedo parar de quitármelos y es horrible Siempre acabo con heridas y mi novio está muy harto Bueno, yo tengo que decir que también A veces sí me muerdas un poquitito el labio eh, Cuando te pones nervioso y, y acabas haciéndote ahí un poco de, de herida ¿Eh? De pequeño me decían, ponte limón, ponte limón que se te cura ¡Sí! ¡La leche, limón! ¡La leche! Ponte limón y verás cómo te escuelce Eso, eso, eso, no sé si lo dicen para joder Pero algún día hablaremos de esos consejos caseros Que no sabes si, si lo dicen... Porque es para joder, para ver cómo te joden O si es, si es verdad y duele, o qué pasa aquí Pero lo cierto es que sí, un día hay que hablar de esos consejos Bueno, de momento cuéntame cuál es tu vicio Y sé que tienes muchos, pero cuéntame cuáles son tus peores vicios Esos vicios, esos vicios inconfesables, ¿eh? Ay. Cuéntame en Facebook y en 20 Facebook.com barra Zona 69 Radio Show Y 20.com barra Zona 69 Voy a echar un vistazo por aquí Eh, sí, ahora llega Rihanna con Britney Spears Y nos llega lo nuevo de Swedish House Mafia Un pelotazo, vamos Así que no te separes de la zona Porque lo que llega te va a gustar y mucho Compártelo con tus amigos Zona 6 fields and suburban life I'm trying to cry. Son de mazo, son de mazo, sueño de mafia. Me encanta, me encanta, este tema es muy bueno Save the world Lo nuevo de Swedish House Mafia Han vuelto muy potentes Para este veranito Con este temazo que nos está ya enganchando Desde la primera escucha Es muy bueno, muy bueno Bueno, te recuerdo ahora mismo que tienes eh, todas las canciones que suenan aquí en la zona en www.lamusicasemueve.net Entras ahí en nuestro blog y publicamos cada semana el playlist de los temas que suenan cada semana en la zona. Además, ahora en mayo estamos un poco de descanso eh, del blog, pero en junio volvemos con entrevistas, con playlist, con recomendaciones, con novedades, con noticias, con muchas cosas, muchas cosas. Ahí en www.lamusicasemueve.net Punta, la música se mueve.net, ¿ok? Bueno, te recuerdo también que estamos regalando, estamos sorteando un Spotify que en un par de semanas regalaremos a un oyente aquí en la zona, un Spotify premium, premium, durante un mes podrás escuchar toda la música que quieras gratis, gracias a Spotify. Comentario que tenemos por aquí, por ejemplo, el de Gregorio Justo, entonces que dice Mi gran manía, y creo que es la única, es que me molesten mientras escucho música, me pone de muy mala leche, y es que la música forma parte de mi vida Raúl Fernández, mira mi tocayo, dice Mi manía, la música, la, eh, mi vida, tiene una magnífica banda sonora, que es la música House Muy bien, nos puedes contar cuáles son tus manías o tus vicios, bueno, este, este, este sería más bien el vicio, ¿no? Lo de la música, sí, yo creo que sí, más bien vicio, más que manía. Nos quedamos ahora con allá junto a Juan Macán, todo un temazo, este Kidney Up, y seguidamente, después, September, me. y además, en el segundo bloque, no te lo pierdas, tendremos in sesión, en sesión, aquí en la zona, a DJ Charlie. así que no te lo pierdas, esto y más, aquí en la zona. in my heart, let wide open Raúl Fernández, estás estás en un plazo. Plazo.